nos llevará a conocer un misterio que lleva oculto decenas de años muchos que intentaron desvelarlo perdieron la vida era muy difícil poder penetrar en el secreto formaron durante mucho tiempo un grupo especial una élite odiada temida y envidiada y respetada surgieron como una sociedad secreta y se dedicaron a viajar por el mundo tras mágicas huellas nos referimos a los nazis y más concretamente a lo que escondían al nazismo esotérico ¿Quiénes eran? ¿De dónde nacieron? ¿Qué pretendían? A todo ello intentaremos dar respuesta esta noche lo prometimos hace unas semanas y esta noche queremos cumplirlo nuestro invitado un escritor e investigador ...Santiago Camacho. Y como esta es nuestra última edición de la semana... ...si nos dejáis tiempo habrá respuestas a vuestras cartas... ...y además una de esas historias de terror que sirven para no dejaros dormir esos son nuestros planes de hoy recordaros de nuevo que seguimos necesitando esas cartas esta es la dirección espacio en blanco M80 Radio Gran Vía 32 Madrid 28013 esa es la dirección Y ahora, si estáis listos, viajamos por la historia de la humanidad hasta un tiempo reciente, el tiempo de la Alemania nazi. Emio 30 Radio. seis minutos, dos y seis minutos en las Islas Canarias y esas son nuestras intenciones de hoy el teléfono abierto ya vuestras preguntas 905 11 80 80 y solo nos queda saludar a nuestro invitado como hemos anunciado Santiago Camacho no, Santiago, ¿cómo es usted? Muy bien, Miguel Gracias por estar en el programa, prometimos que volvíes un programa que armó mucho revuelo Hace poco tiempo que hablamos de la Guerra Fría Pues sí, además eh, me han comentado muchísimo Y es un tema que, que ha sido ha sido muy muy comentado Y que además me ha gustado mucho hacer Porque realmente era un tema que me sentía cómodo Y que necesitaba una extensión Y yo creo que esa extensión se la vamos a dar esta noche Porque todo aquello tuvo tuvo un origen Y fue consecuencia de, de una etapa histórica Dominada por el ocultismo Y fue el Tercer Reich Hoy vamos a hablar un poco de todo ello Es decir que Santiago Camacho, redactor jefe de la revista de Enigmas eh, Especialista en estos temas ¿Por qué te interesaste por los por los nazis, por el Tercer Reich y por todo este asunto? Pues mira, el, el Tercer Reich posiblemente sea una de las etapas históricas más apasionantes No ya de la historia del siglo XX, sino posiblemente de toda la historia mundial Pensemos que en una etapa, que en una época como es la nuestra, como ha sido el siglo XX, dominada por la razón, dominada por la ciencia, dominada por ese pensamiento racional que no dejaba espacio a lo mágico, en un país eh, aparentemente civilizado, en un país eh, que ha dado uno de, algunos de los cerebros científicos y filosóficos más brillantes de, de la historia... Pues de repente surge eh, un foco de irracionalidad, un foco de pensamiento mágico, un foco de pensamiento oculto que no solamente eh, surge como algo marginal sino que va creciendo y no solo incluso llega a dominar el país por entero sino que está a punto de dominar el mundo. Uh -huh. sí. Si eso realmente no es un objeto de estudio fascinante pues muy pocos más debe de haber. Es curioso que los alemanes, que dice que son cuadriculados, que todo está muy muy controlado, de repente han creído tanto como esta noche vamos a, a, a descubrir en la magia, en oculto, en la leyenda. ¿Te parece que entremos ya lleno en el asunto? Con es nuestro invitado, insistimos, Santiago Camacho un experto en estos temas. El nazismo esotérico, el Tercer Reich, lo que buscaban los nazis y las SS, esa gente tremenda que controló una parte de nuestra historia esta noche. Nuestro tema, algo que se inicia después de esa primera introducción que ofrecen nuestros compañeros. Y atentos...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 Sí, esta va primera introducción esa primera puerta que nos mete en el de lleno en el mundo de, del latísimo un poco la historia si quieres Santiago cuéntanos un poco que es de dónde surge que está todo está muy unido y viene mucha ¿no? Sí, gente adelante, es el que ...no todos los hilos... ...sí, Hitler es, es un personaje histórico... ...también absolutamente atípico... ...estamos hablando de un, de un hombre... ...que sin pertenecer a ninguna familia... ...especialmente poderosa... ...habiendo nacido eh, en un en entorno muy humilde... ...habiendo tenido una, una trayectoria vital... ...bastante irregular... Y, ...e incluso, bueno, en la época en que... ...en que en la introducción mencionaba... ...que conoció a, a Dietrich dejar en 1919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 aquí en ¿no? un, un determinado grupo de poder, una élite... Sí, sí, ¿Elegido por quién? ¿Por un grupo de poder? Exactamente. Bueno. Elegido por sus capacidades mediónicas por sus capacidades eh, para ejercer una cierta influencia, una cierta sugestión sobre las masas. Elegido por, incluso por algún signo externo. y una historia que luego trataremos muy muy curiosa sobre sobre un momento en el que Hitler tiene una visión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 En 1934 el nazismo deja de ser un movimiento esencialmente político para convertirse en un movimiento esencialmente casi esotérico. En 1934 ocurre la célebre lo, la de noche de los cuchillos largos, en la cual eh, los miembros de la CSA, que eran dos camisas pardas, los, digamos al sector político de, del partido son eh, en muchos casos eh, depurados y eh, la mayoría de ellos asesinados en una curva sin precedentes en, en la historia de Alemania y es el, el nacimiento del CSS el CSS que nacen como un organismo autónomo de rango superior al partido y, y que se convierte en el verdadero poder oculto en, en Alemania esas SS eran eh, no una organización militar no un grupo político, eran una orden domística de caballería. Si quieres, vamos un poco a historia que nos querías contar. Tiene que ver quizá con la lanza del destino, un poco algo ah, sí. que se encuentra Hitler, ¿no? Sí, Hitler eh, estaba en su época de, de adolescente, de jovencito en Viena, había intentado entrar en la escuela de arquitectura, no había no lo habían admitido y no había pasado las pruebas de, de esa selección y madría Tanocdel ese era pequeño lugar para turistas, esto de militar? No, esto fue eso fue pues, en la época anterior a, a la guerra. Mm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 desde prácticamente la época de la cristianización es una lanza que llevó el, Otto, el emperador Otón el Grande en múltiples batallas se supone incluso que era la que era la lanza que llevaba que llevaba Constantino en, en la época en que recibió la, la cristianización de, del imperio romano no es un arma como cualquiera y no es un, una reliquia cualquiera sino es una reliquia mística mm -hmm.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 Y esa, esa frase decía bastante eh, bastante sobre el, el, la posición de este personaje en, en toda esta historia. Era absolutamente Koguro. Era el que le convenció eh, de que era una persona elegida, de que era una persona dotada y posiblemente el que le dio algunas de las indicaciones como orador y como y como líder de masas que le llevaron a, al poder no solo político, sino militar. Uh -huh. Ahí fue cuando un poco Hitler también entró en contacto con el más allá, con el esoterismo, y descubrió un poco sus poderes, porque decían era un tipo que escuchaba voces y comunicaba con el más allá, ¿no? Sí, eh, nunca se me olvidará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 diminuto, ridículo, con un bigotillo ridículo alguien eh, que si nos lo encontrásemos por la calle no despertaría nuestra curiosidad pero se sube al estrado y sí. al en el momento en que se sube al estrado algo se introduce a él y ese algo eh, empieza a hablar a gesticular a conmover a la audiencia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 Hiller tenía tenía poderes mediúmnicos, él lo afirmaba. De hecho, recibía extrañas visitas o, o, o extraños o extrañas premoniciones. Hay frases que decía sus íntimos que son escalofriantes, como por ejemplo, "Yo he visto al hombre super, superior y sus ojos me han llenado de terror."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 E incluso hay una anécdota de, de una emisión de Radio Berlín, una emisión en inglés, estas que se hacían pues para desanimar un poco a, a los a los británicos, una emisión de Radio Berlín en la cual el locutor muy indignado decía que aunque Leicester Crow le hiciera una misa negra en la catedral de Westminster, Inglaterra estaría perdida por, para siempre. No sé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 de ahí, de, porque cuando vas crees que fue al contrario, evidentemente no pudo ser, mm -hmm. y en entonces escogieron ese símbolo, lo pusieron en sus templos, pero es mucho más antiguo, ¿por qué fueron hasta ahí de acoger todos esos símbolos? Porque obviamente la India es, el, es la cuna de la raza aria, es decir, eh, los, eh, la, la raza indulsa se denomina a Indo-Aria precisamente,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 que cada arma, que cada avión de combate, que cada regimiento en su bandera, tuviese ese símbolo que podía estar dotado de un poder eh, propio y ayudada a la victoria final. Detrás de la historia normal muchas veces es esconde una historia oculta que tiene que ver con el esoterismo. 1 y 29, 12 y 29 de las Islas Canarias. Hacemos una mínima pausa para que deis eh, daros tiempo a cambiar la cinta y enseguida volvemos. ...espacio en blanco. ¡El viaje! ¡Adiós! Dios! Seguimos este viaje aquí en M80 Radio... ...con nuestro invitado Santiago Camacho... ...esta noche descubriendo algunos...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 luego como muchos otros ocultistas y como muchos otros accionados a, a la magia descubrió que uno no se sirve de los poderes sino que sirve a los poderes uh -huh. y realmente los propósitos últimos del tercer rey fueron los propósitos de ese poder de ese poder uh -huh. oculto y a la vista de los resultados indudablemente oscuros ya. pero pertenece a la supremacía de la raza la raza única aria los blancos por encima de todos los restos de las razas en principio sí en principio lógicamente de la, de la componente racista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 ...para conseguir poder... ...bueno, 905 11 80 80 nuestro teléfono... ...si queréis preguntar a nuestro invitado... ...hay una segunda parte, queremos seguir descubriendo... ...alguno de los secretos... ...de esa historia extraña que está todavía ahí... ...que como estamos de alguna forma viendo esta noche... ...está controlada... ...por extraños poderes que a veces desconocemos... ...vamos con la segunda parte que nos ofrecen ahora... ...nuestros compañeros... ...a Heinrich Himmler, el jefe de las SS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 Yo no sé, Santiago, si ¿sí has estado alguna vez en algún campo de, de, esos, de los exterminios, el holocausto, campo de concentración, ¿has estado alguna vez? No, no he estado, pero yo, sí, realmente eh, tengo lo tengo pendiente. Es una es una experiencia que yo creo que todo el mundo que, que vaya a Alemania, a Polonia, a... Austria, a los sitios donde todavía se conservan estos sitios, Pues aunque no lo sea como, como la elección moral debería, debería acercarse y pasar una tarde allí y ver, sí. ver a, hasta qué punto puede llegar la trocidoma. ¿no? Sería muy recomendable, en uno donde estuvieron muchos españoles, donde muchos españoles que mataron es algo tremendo lo que uno puede llegar a sentir y lo que debió ser ese, ese sacrificio, se lo que hubo esto. ¿Qué buscaban los, los, bueno, qué buscaba Hitler? Porque mandó a casi todos los rincones de este planeta, mandó gente buscando cosas, estuvieron en Argentina buscando el bastón de mando ese que hemos hablado aquí, que seguiremos hablando dentro de poco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 Y no solo fantaseado, sino que se ha, se ha seguido incluso el rastro de, de indicios que podrían indicar una supervivencia de Adolfo Hitler. Eh, se me iba la pregunta que quería hacer, que se me había escapado, era, ¿por qué si estaban en los cristianos lo veían decadente, buscaban todos los símbolos cristianos, el Grial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 de científicos, y no solo de eso, sino de proyectos, de planos, de, de prototipos, etcétera, etcétera. Y luego sí, la, eso, esos SS se repartieron por muchas localizaciones del mundo. España fue uno de, sí, de, de los sitios, de exactamente, que, que recibimos a, a más de ellos, pero también no, los países sudamericanos que te he citado antes, concretamente en Chile funcionaba, con, tenía la central una... ...protegían a, a los antiguos nazis que se llamaba 10 Spine, la, la araña en alemán, y luego de esa que era la otra, pues durante mucho tiempo tuvo su, su sede y su dirección mismamente aquí en Madrid, en la capital de España. ¿Sí? Sí, en, además te lo comentaba en el otro ¿Sí? programa, en, en un pequeño restaurante alemán, curiosamente... Mm.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 en muchos aspectos ha estado también también influida influida degraciadamente por, por esa circunstancia y quizá el germen que, que hizo que bueno que se moviera todas las s todos los nazis todo ese nazismo esotérico se repartió y a lo mejor sigue estando todavía por ahí funcionando sin que lo sepamos Sí, obviamente vemos en algunos sitios pues el, pequeñas puntas dice ver pequeñas pequeños brotes de no solo de, de intolerancia o de o de skin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 sacar uh, a la superficie el gran entramado que quedó después de de una determinada de ideología que se considera acabada militar y políticamente, pues mucha gente uh, se sorprendería y eso sorprendería muy desagradablemente.